Es el poder. Es el ahora. Es el mañana. Una leyenda inmortal. JR2000 D -D DJ Diablo Mix. Activación. Como, c m o c JR2000 DJ Diablo Mix. Para vencerlos de la mitad del mundo, Tumbaco y Aruquí, pifo. Comenzamos, por favor. Vamos a activar de su é x i t o Aquí están las JD2 Lucas e l Ecuador. Diablo t i x 26. Así voy a perder esa tarde espectacular. Así comenzamos a calentar tus hormonas. Así comenzamos a debatir de su é x i t o Aquí estamos y a c t i v a d o s lo que es Onda Vacine Discoteca. a m a z o n a s y Ventimilla. La zona rosa de Quito se comienza a activar. Suavecito.、Hey. Para los emes pensamos, Chuchaki, por favor, comenzaba. ¿eh? Lo pensamos, Chuchaki, comenzamos. Lo que viene tomando desde el día de ayer, comenzamos.、Hey. Vamos a arrebatarte, Diablo Mix. Un b u e a g r a c i a d m a Lo que salimos sin permiso de casa, ¿dónde estamos? Levántame la mano. o c u a n d o salimos sin permiso de casa? ¿Dónde estamos? ¡Encore! La mujercita que salió sin permiso de casa. ¿Dónde estamos? ¡Encore! Diablo Mix. Mix.、Hey. Y así comenzó. l i e v a n t e suavecito ya. Así te activamos, su vecino. ¿eh? Qué bien, qué bien, qué bien. Diablo Big, Six-Six. Comenzamos con el pueblo. Comenzamos más y la mitad del mundo. Garapungo, Calderón. t u m b a c o y Aruquí, p i f o Vamos a activar q e por favor. La v e n c e a anda del e x t e r v i a d o r Dice. Como le casamos a mí. Como le casamos a mí. Lo que estamos con b i s sete para tomar, ¿dónde estamos?、Eh? Lo que tiene b i s sete para tomar, ¿dónde está?、Eh? Levándame la mano. Lo que estamos en ese cobradito, ¿cómo estamos, por favor?、Eh. Vamos a activar <música> los r i c i t o l Exo, es fotoderoso. Fíjate, el jugador, Dios lo、no, mixte. Mix,、eh. <música> Alex, vamos a levantarte, quita el jugador. La carita de Dios comienza a encenderse. Avanzamos a levantar de su exito. Una tras una. El diablo mis comienza la locura. Ahora miso. Ahora miso. Ahora maldito. <risa> Así lo hicimos en el recreo Discotene, p a z o c a y e Pilas. オーバー様の soltería で見た e レバー様のボー a を持っていったら、soltería de、mi、レバー a d o r levántame、la、m a n の c o m を持って m a la、s o l t e の í a de、mi、ていっ a d o r levántame、la、い a n o オーバー様の o ールを持っていったら、オーバー様のボールを持っていったら、オーバー様のボールを持っていったら、オーバー様のボ a ルを持っていったら、オーバー t のボールを持って c ったら、オーバー様のボー Y le metemos en Bowl. Eso es JD 2000 del Ecuador, Tiao 96. 6 h ¡Oh, a s a la locura! Suecito, a v suecito. a v Así les activamos una v a s i l e Prepárate para que se vienen esa noche grandes mixes y remixes. En la tarde, Bull Música. Dele Diablo. Lento, lento, lento, magio, lento. Lento, lento, lento. La JD200. La Corporación Discoteca. Para toda esa vivo la activadora, comenzamos a... h ¿eh? Los que salimos con los mejores amigos, los mejores pagas. Los que se van a chumar h a c i n conciencia. ¡Comezamos, ¡No、por favor! ¡Comezamos ¡No、a activarle su vecino! Onda Vasile Discoteca. a m a n z a d a h a c Victimilla, la zona rosa de Quito. ¡Comienza a encenderse, por favor, dice! Y les arrebatamos su besito. Les metemos en pop.、Hey. p a r a m é n s a todos, h i n c h a s de la liga. Comenzamos, liguizas. Comenzamos, h i n c h a s de la liga, por favor. Barceloniza, s comenzamos, por favor, Barcelonizas. De Nacho, c o m e n z a m o por favor. Aquí se activa la onda b a s i l e d i s c o n t e r Agua que no quede. Si la onda b a s i l e Porque sabe que. Aquí se d i a b l o tan es suavecito vamos a tener el sabor y versión al más alto nivel para que la pase revive para que la pase de s p e c t a c u l a r eso me gusta diablo eso me gusta eso me gusta por favor lo que somos de la vieja guardia 30 30 añitos 80 90 y un poquito más aquí se activa el diablo suavecito Sí, Qué los que ya vamos sacando la primera java, comenzamos ya.、Eh? Los que van sacando ya la primera java, d ó n d e estamos. Los que se van a g a s t a r más de 20 dólares en el bar. Los que estamos en c o grados, i t c ó m o e s t a m o s por favor. Vamos a activar de s u v e c i d i o ¡Hey! La onda vacía y se comienza a encender. Agua. a e l diablo mi dice! Soy cito, dice. Eso m e g u s t a que es chévere. Lo que estamos solteritos, por favor, levántame la mano. Lo que estamos solteritos, por favor, levántame la mano,、Lo、que estamos solteritos. La chica que está n soltera, por favor. Tú sabes. Aquí nos activamos a la Vasile Discoteca. Le metemos en voz a encino. Le metemos a basura. r Buenas gracias, mami Le queremos s e v a para todas las Britannies, para todos los Bryans, para todas las Kimberly también le queremos s e v a ya en la tarde. Que ¿eh? nos a c o m p a ñ a por acá, gracias mis amigos. Vamos a encenderlo, suavecito, suavecito. Eso me gusta. Onda、oh, no、más cine discoteca. pifo c ó m o es t á s t u m b a o c ó m o exaya s t o e s t á s por hoy aroquí aroquí c ó m o e s t á s c ó m o e s t a m o s el 15 la m o v e l a c ó m o e s t a m o s c ó m o exas pueblo también gracias comité del pueblo c ó m o e s t á s por favor de hecho aquí se l diablo el 26 la j200 de la jodida siendo presencia En la otra m a s í a de discoteca. Comenzamos a activarte, por favor. Tú sabes. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos a entregarte música sin límite, por favor. Vamos a entregarte en salazura total. Vamos a entregarte energía pura. Lo que tú sabes, lo que a ti te gusta. Aquí u n s o l o lugar la o n d a v a c i l e Vamos a v e si lo dice. Los que vienen directamente del trabajo, ¿dónde están? n c u á vienen directamente del trabajo? ¿Cuántos vienen directamente del trabajo? Los que salieron escapados del trabajo, ¿dónde estamos, por favor? ¡Vamos, Diablo! ¡Dice! Bienvenidos al vuelo JR2000 en la provincia XC. Piloteando el exterminador. Copilote el, el Diablo Mix. Lenzarebatamos, suavecito. よし De e g a r e sabor y versión al más alto nivel. ¿Sabe qué? Aquí es el diablo. Aquí es t a m o s y a d o e r o s Lucas, el Ecuador. Excelente. Lo que es sabor, Sotelo p o r o ó Levantame la mano. ワタリさんもそうてる、これ。 Y estamos ya llenos para de discoteca, se comienza el lleno de suavecito. Poco a poco ya seguimos llenando. Más de 100 almas en un solo lugar. Suavecito, diablo. アキシャボウイアラオンドバーシーでイスコテカスイコメン n ャセデスワイシー i パラケシェボトバーキンシャボウイアラオンドバーキンシャボウイアンドバーキンシャボウイアラオンドバーキンシャボウイアラオンドバーキンシャボウイアラオンドバーキンシャボウイアラオンドバーキンシャボウイアラオンドバーキンシャボウイアラオンドバーキンシャボウイアラオンドバーキンシャボウイアラオンドバ Eso me gusta que es lo que se m a t Comenzamos lo que somos, Saltamontes. Lo que somos, Saltamontes, por favor, levántame la mano. La vieja guardia, comenzamos. Comenzamos a saltar. Comenzamos a saltar. Milo. Vamos a activarte, por favor, vamos a arrebatarte. アキンサム・ヤー・ラ・ン・ア・スコテーガー、セ・コ・ミ la chica soltera la que vino solita p o r d a d o r e s así que se por acá la que vino del diablo estamos s o l t e r i t o s vale diablo vamos a activar el chavecito que estamos jota 2000 de l color diablo mix comienza a encenderse papá dice Comenzamos, l i g u i z a comenzamos, l i g u i z a s Barcelona, comenzás. l i z a de Nacho, también comenzamos, hervor. Suavecino. Más de tres décadas. Y sigue Trevito todavía. Se entregamos a Power Total, g a n o de e l a tarde. A la seguridad de la onda Vasile, también queremos a O'Alex ya. A la seguridad de la onda Vasile, queremos a O'Alex. Lo que somos, semaneros, ya en la onda Vasile, comenzamos. Vamos a activarle, por favor. Ah, ah, ah. Diablo Vixy, safe. Comenzamos a arrebatar, por favor. Comenzamos a activar el SMG. Ya se go. Vamos a irse, vamos a irse, go. Sí. Lo que salieron a tomar con plata ajena, ¿dónde están? Los que salimos a tomar con plata ajena, ¿dónde estamos? Lo que vamos a tomar con nuestra propia plata, ¿dónde estamos?、Hey. ¡Aquí h e y les adiamos! Lleva la b a n d a vacía y comienza a excederse. Eso es el Diablo Mix, dice. でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、で e n も、でも、で d でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、でも、s も、でも、でも、でも、e も、でも、でも、でも、でも、でも、でも、ででも、でも、でも、ででも、でも、も、でも、ででも、でも、でも、ででも、ででも、ででも、ででも、で A todas las m a m i s que están solteras por favor esa t las m a m i s que están solteras d ó n d e están la que están solitas d ó n ¿no、d e está por favor v é j e n s e por acá v é j e n s e por acá las m a m i s que están solitas aquí también estamos solidos pilas a q u í e se enviaba los mix a la locura Comenzamos en los despejos, comenzamos en los despejos. Vacila, loco, vacila. Activa t e s u r c i t o La soltería de Mecuador, buenas tardes. Los solteros, las solteras, buenas tardes.、Eso、es el show en vivo. diablo los que vienen escapados de trabajo d ¿no、ó n d e estamos a、eh? c u á n t o s vienen escapándose de trabajo los que vienen e s c a p á n d o s e de trabajo d ¿no、ó n d e estamos por favor así les arrebatamos papá dice dice sabrosura total cinco minutitos de vale total diablo m i x e el ex servidor arrebata Comenzamos los estudiantes, levántame la mano. Comenzamos los estudiantes, los estudiantes, comenzamos. Los universitarios, comenzamos, por favor. Los colegiales, comenzamos, hey. Vamos a activar fin la tarde, u otro v a c l e se comienza a encender. Suavecito. Al poder. Aquí estamos, que va la Amazonas y Ventimilla. El puto n exacto de la diversión. Comenzamos a quivarte suavecito. Comenzamos a a r e b a t a r t e por favor, Quito, Quito. Préndete conmigo. dice diablo 26 se mane es loco ese vale me gusta por favor dice dice por las chicas guapísimas queremos oales ¿eh? a por esas chicas guapísimas queremos oales a ¿eh? que se ¿eh? vea que linda s netas Ese man es maldito. Comezamos los hinchas de Alito. Por favor, levántame la mano, Liguisas. b a r c e l o n a comezamos, por favor. La onda v a c i l e comienza a e n e n e r s e papá. Aquí nos activamos. Diablo. Mix. Comezamos, pibo. Comezamos, y a r u q u i comezamos de c e お前さそう、フォンボトマーゴ、コンバヤー。おいしそう、フレ。 Suecito, suecito. Qué bien. Lo que estamos visitando y el excelente servicio de bar, bar, comenzamos. Lo que visitamos y el bar, comenzás o por favor. Visita el bar. Ahí llega el bar la virbaza rosa. Listo, bravo. p o d r a s a n a r a bailar. l i s o l i s o l i s o Gracias, mis amigos. La verdad es que c o m e n z a m o la previsión de sonido y a lo que se viene es a dar su irregular. Por favor, los colegas de Xey, adelante, luz verde, probado sonido. JR2000, DJ Diablo Mix. Comunícate al 2467-584.